a intentar tener esta conversación que se nos cayó un par de veces, pero ya vamos entrando a Yelén, buenas tardes Juan Pablo Bertolini te saluda Hola, ¿cómo estás Juan Pablo? Un gusto Bien, un gusto para mí hablar con una presidenta, Yelén, está buenísimo esto <risa> sí, sí. No gracias. ocurre todos los días Bueno <risa> che, Una cooperativa de trabajo como Esquina Libertad ¿Por qué se llama así y, y desde cuándo existe la cooperativa, Yelén? Eh, bueno, eh Trabajamos ya hace 12 años, eh, hace 10 que nos constituimos legalmente, y bueno, un poco en el nombre referencia hacia dónde construimos nosotros, ¿no? Eh, hacia la libertad. Nuestra COPE nació dentro de contexto de encierro, eh, en el penal de voto, en principio entre familiares, que éramos mujeres y compañeros privados de la libertad, pero todo el tiempo pensando que fuera un proyecto pre- y post libertad para recibir también a liberades y trabajar desde antes de salir eh, con formación de oficio y proyectando y construyendo una herramienta laboral que, que pudiese a la hora de recuperar la libertad recibir y tener una herramienta para trabajar, ¿no? Entendiendo que es muy difícil conseguir trabajo cuando se sale por los antecedentes eh, y, y también pensando en la importancia de la capacitación y el construir hacia dónde y de qué manera nos incluimos y en qué sociedad eh, y cuál es la sociedad que queremos, ¿no? Y por eso también elegimos el cooperativismo como una herramienta y no otra cosa, eh, entendiendo que el cooperativismo en bandera los principios de la inclusión social para nosotros, que es ¿no? la ayuda mutua, la solidaridad, la horizontalidad, la inclusión. Eh, y bueno, en ese camino arrancamos ya hace 12 años construyendo, hoy día... Eh, crecimos, ¿no? Desde esa experiencia hoy un montón, eh, trabajando en otros penales, eh, recibiendo compañeros tanto de adentro como alidades de salidas laborales, educativas, en distintas instancias de formación y hoy siendo, bueno, mucho más que solo una cooperativa o un espacio de trabajo. Habiendo desarrollado otras áreas, este, fuimos como haciendo el caminito y dándonos cuenta que no alcanzaba tampoco solo con generar la herramienta laboral, que había otras problemáticas que hacen al encierro y que dejan huella en las personas. Entonces, bueno, el salir también implicaba la revinculación, la familia, lo habitacional, la salud, lo educativo, y así fue que, que bueno fuimos tratando de construir dentro de la organización herramientas para acompañar esos procesos eh, y, y así nacieron las asesorías. Hoy tenemos cinco asesorías eh, de salud, género, niñez, eh, cooperativismo y legales, que también son espacios de inclusión laboral, aparte de los espacios productivos y que a, a su vez son espacios de acompañamiento, tanto del pre como del post, y como un complemento de también eh, los talleres de oficio que hacemos adentro y fuera de las unidades de poder como acompañar las cosas que van surgiendo desde los espacios de capacitación también. Ayelense trabaja de manera cooperativa, estamos hablando de una cooperativa gráfica, le contamos a la audiencia que Esquina Libertad es una cooperativa gráfica y hay una formación, claro, que tiene que ver con ese laburo, pero todo lo que nos estás mencionando también se puede entender como un acompañamiento terapéutico, eh, si se quiere, y también un crecimiento a nivel personal. Eh, digo, de las, este, de, las, de las mujeres que están privadas de la libertad. O, o lo primero es este, curar eh, el alma, todo eso que viene roto a Yelén. ¿Hay, ¿Hay de todo un poco? ¿Cómo se va dando ese proceso, quiero decir? Eh, sí, en realidad, como, como decías, ¿no? hay como una, una pata laboral y una pata social eh, que trabajamos en Esquina Libertad. Eh, tenemos seis áreas productivas, somos imprenta, encuadernación, serigrafía, sublimación, productora de contenido audiovisual, eh, tenemos eh, parte de diseño, eh, si bien arrancamos con los cuadernitos esos espacios fueron creciendo también en función de cómo fuimos sumando compañeros y poner en valor los conocimientos que cada uno traía eh, y, y construirlo en esa síntesis colectiva eh, y, y después importante también la particularidad de género que nombrabas eh, la realidad que no, no se vive de igual manera tampoco en los penales de mujeres como en los penales de varones ni a hablar del pabellón trans eh, entonces también cuando llegaron las compañeras que, que, que venían de la unidad 4 y empezaron a construir su, su pertenencia en Esquina Libertad así como las familiares que quizá veníamos de antes en este acompañar, porque bueno si uno mira las visitas Las colas de visita siempre son mujeres las que sostienen, acompañan. Nosotros decimos que es como esta lógica del cuidado cuando hablamos eh, en la casa. Bueno, un poco se traslada en eso también, ¿no? En la visita es esta lógica de cuidado, que son las mujeres quienes llevan adelante esa tarea. Eh, y, y en el adentro, entre las mujeres... Eh, reivindicamos mucho cómo aparece eh, sin, sin ser llamado sororidad pero es eso lo que se practica in, inconscientemente en los vínculos en la solidaridad, el acompañamiento que, que entre mujeres se ha dado en, ese, en la lógica de sobrevivir pero eh, a, a su vez del de, de compartir ¿no? Entonces también eh, cuando llegamos a la COPE, digamos después y, y construir esto de la pertenencia laboral es también recuperar esas experiencias comunitarias que, que se tienen anteriores y ponerlas en valor y resignificarlas en esta construcción colectiva que hacemos en la COPE. Y, y también pensarlo cuando decimos, bueno, ¿a dónde nos incluimos socialmente? ¿no? Eh, construirlo desde esta mirada de género eh, inclusiva y diversa, que es un gran desafío, porque la cárcel como sistema es patriarcal, clasista y racista y organiza la sociedad y, y, y, y digamos y desde el poder judicial administra las penas con esa mirada. Eh, entonces, un poco también la COPE intenta. Eh, identificar, que hagamos el proceso de entender de dónde venimos, con qué eh, estamos socialmente atravesados y cómo podemos deconstruir un montón de lógicas, que son las que de hecho llevaron el encierro, ni hablar a las mujeres, el patriarcado, eh, y, y construirlo dándole una vuelta, ¿no? Eh, por eso también tenemos espacio de género, que es las mostras, eh, que venimos hace muchos años compartiendo eh, esto de, de construirnos y, y pensarlo eh, en la integración y en lo social con una mirada de género también, ¿no? entendiendo ¿no? a nosotras mismas y a otras. Che, ah, la verdad que me destruiste las preguntas que me estaba eh, confeccionando de a poquito. <risa> porque sí, porque fuiste, eh, como no te digo adelantándote, pero fuiste eh, este, contándonos todo lo que se me estaba ocurriendo que te podía llegar a preguntar. Incluso hablaste de que no, por ahí no se puede hablar de sororidad. ¿Se habla de feminismo en el, en el, en el adentro, en, el, en la privación de la libertad o no hace falta y entre las miradas de todas este, se reconocen? Digo porque por ahí las palabras no son necesariamente este, una obligación o una herramienta eh, para, para construir este sentido eh, que seguramente muchas de las que han llegado a la cooperativa eh, se, ha, se hicieron como una herramienta para defender la propia vida. Eh, uh -huh. Decime si, si es así, más o menos, o no. Y lo que te tengo que preguntar es, eh, viste cómo son los números, eh, desde uh -huh. que empezó a caminar la cooperativa, Shelen, cuántas personas pasaron por ese proceso de laburar, de aprender a laburar de manera cooperativa, de aprender uno de los registros laborales que ustedes hacen y cuántas personas eh, volvieron, a, volvieron, a, caer a, volvieron a, a caer en cana, volvieron a la cárcel de las personas sí. que han pasado por ahí. Con, con la primera pregunta, eh, que me parece interesante, ¿no? en realidad quizá ponerle palabras es eh, aprender, ¿No? Ponerle palabras es aprender y ir formándonos en el camino del feminismo, eh, poner, eh, poder explicar desde otra mirada cosas que quizás ya habíamos vivido previamente y resignificar nuestras propias historias. Darnos cuenta que en ese compartir de, de más de, de lo intuitivo, de lo, de, de lo vincular que ya se traía es como ponerle palabras a eso, poner en valor, entenderlo dentro de un contexto social y aprender en ese camino del feminismo que, que bueno, llega a la vida para despertarnos y, y abrirnos un, un, una, un nuevo camino, una nueva forma de pensar la, la vinculación y, y las redes, ¿no? Eh, y, y es seguir aprendiendo colectivamente en ese camino y pensándolo desde una mirada popular, ¿no? Entendiendo que bueno, no nacimos sabiendo, vamos aprendiendo y, y también el, creo que el feminismo abre esta batalla que es un proceso, un movimiento cotidiano donde se sigue construyendo y se siguen abriendo debates y, y en eso queremos estar y seguir construyendo y aprendiendo. Y en, en, en lo que es más en la experiencia cooperativa de estos años, personas pasaron un montón, siempre digo que tiene como muchos distintos objetivos, hay compañeros que llegan... Eh, se forman, generan un oficio y construyen una nueva COPE porque acompañamos a construir cooperativas también y vamos construyendo esta red de comercialización de la economía popular y mostrando que el cooperativismo es una verdadera salida para los compañeros que vienen de contexto de encierro y para la sociedad en general y en particular para nuestro, para nuestro sector que es una experiencia que abrió reales posibilidades de inclusión laboral que hasta ahora no había. Eh, y después hay quienes, bueno, llegan para quedarse porque eligen el cooperativismo en, la, en Esquina Libertad como forma de vida eh, y proyecto. Hoy día somos alrededor de 60 compañeros laburando de distinta manera en Esquina Libertad y acompañamos actualmente a un universo de alrededor de 500 compañeros entre las asesorías, los talleres de formación y los espacios culturales que, que aborda Esquina Libertad. Eh, y y en, en los años, bueno, hemos acompañado con formación de varias cooperativas y ver cómo ha servido para muchos para, para tener un, una, un primer espacio que te recibe cuando salís, que acompaña a, a pararte de nuevo en esta sociedad y poder proyectar de otra manera. Y en, respecto al sistema, digo cuando hablamos de, de inclusión y de progresividad y que supuestamente la cárcel debería entre comillas, lo digo porque en la realidad después no pasa eso, insertar a alguien a la sociedad, lejos termina pasando eso, el sistema como existe hoy tiene una reincidencia del 60% mientras que acá en Esquina Libertad el 95% de las personas que pasaron por el proyecto de esquina o son parte, no volvieron a reincidir eh, y bueno, creo que es un número importante y demuestra que existen formas no punitivistas donde se construyen oportunidades desde la educación, el trabajo, la salud, con una perspectiva de género que permite este, realmente incluir a la sociedad de otra manera y mostrar que hay otras formas de pensar ese proceso eh, y construir verdaderamente inclusión social y productiva. La verdad es que es un gustazo saber que existe esta experiencia, en la esquina Libertad y las mostras. Ayelén, es un gustazo estar cerrando la semana contigo, sobre todo este 3 de junio. Es impresionante todo lo que nos estás contando y por supuesto quedás adentro de nuestra agenda para volver a la carga porque hay muchas aristas de todas estas temáticas, estamos reclamando también desde la sociedad eh, tener un eh, poder judicial digno y que nos sirva y también modificar lo que haya que modificar para que la máquina de expulsar mujeres y de tirarlas adentro de la cárcel eh, se cierre, se termine. Eh, gracias, gracias, gracias y nada, tenés el micrófono a disposición para mencionar lo que te parezca que, que sea importante y que haya quedado en el tintero, Ayelén. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, resaltar la importancia para nosotros de poder contar allá en La Pampa otra experiencia y que se pueda seguir reproduciendo en todo el país Y, y, y trazar redes en todo nuestro territorio, que me parece que esa es la manera de construir una sociedad inclusiva y diferente, y ni hablar este, el agradecimiento por, por contar la experiencia de, de Esquina y de las muestras eh, así que bueno, muchas gracias y seguimos en esta lucha que el feminismo nos dejó dale, hacia adelante. Dale, gracias a Yelena y espero que hasta muy muy pronto. Gracias, abrazo. A